La virtud tiene un límite Pero la decadencia no tiene fin Otro día perfecto Otro día perfecto Más que un sacramento, una comunión Otro día perfecto Viernes, 10 de la noche Por En Tránsito, 93.9. Solo nosotros podíamos hacerlo. Pasaron tres minutos de las 10 de la noche. De repente un día, lo increíble sucedió. Estamos en FM En Tránsito, un tiempo después, más viejo más mañas con la radio rodeada de edificios pero volvimos a ponerle un poquito de rock a la maldita ciudad de Castelar estoy otra vez en mi casa responsable de que yo sea lo que soy, lo bueno y lo malo ¿eh? Amor eterno eh, a la cooperativa. Muy buenas noches, che. Los redondos. Yeah. que gritan un montón se llaman Heaven Basement, I am electric, Antes, los redondos, la dicha no es una cosa alegre, la ¿eh? verdad es el lugerito del 96, así las cosas, empezamos viejo, acá se pueden hacer las cosas si están los elementos y hay objetivos claros y hay políticas que se mantienen en el tiempo, otro día perfecto, 11 minutitos ya, 12, hay un reloj digital, Detecto algunos avances Hay un, un aparatito para que haya lindo olor acá Que no funciona muy bien No funciona muy bien bueno, bueno. Pero que pero... necesario que es ¿eh? sí, Volvimos al, al aire de, de la radio Desde el 18 de diciembre del 2009 Fue el último programa que hicimos Y bueno, acá estamos de nuevo disfrutando De un, de un espacio casi irrepetible Somos lo mismo de siempre Diría el chizo Está Sergio Freites en los controles, Bruno Dulveco edita, produce y demás cuestiones. Ale Basileff está lejos, muy lejos. <risa> Pero nos, upa, nos acompaña en espíritu. Está Mateo con nosotros, está Facu Acuña con nosotros. Los últimos seis que sobrevivimos. Cuando empezamos, empezamos con Dani, ¿no? Claro, empezamos con Dani, ahora Dani Jiménez, un amigo que está en otras. base en otras líderes. bueno, buena noche. buenas noches buenas noches yo me olvidé el vaso afuera una boludez <risa> una lástima y bueno ahora curtite lo voy a ir a buscar y vengo en un toque lo cierto es que vamos a a poner canciones a tratar de ser un poquito más felices además de los espacios de felicidad que tenemos fuera de estas cuatro paredes este es un espacio especialmente importante para ser felices dos horas los viernes ese es el objetivo de volver a hacer el programa Gracias, Virgilito. Me asusté. Tenía un señor atrás y me asusté. Era real. Ese es el objetivo. Por eso estamos al aire y esperamos llegar hasta fin de año con la frente alta. Una vez más, lo voy a decir, no voy a estar todo el tiempo dando las gracias, pero... Pero es un privilegio que me hayan invitado a volver a mi casa. Así que lo tomo como eso, como que estoy en casa. Y como decía al principio, en gran parte responsable de lo que somos muchos, de lo que estamos acá lo bueno y lo malo también. Pero bueno, terminada con esta parte emotiva e infaltable, vamos a ponerle pilas al programa, vamos a ir hasta las 12 de la noche, después te vamos a pasar eh, algunos datitos de nuestras redes sociales recientemente inauguradas para ir poniéndonos a tiro. Te diste cuenta, ¿no?, que hace un, algunos años cuando cerró el programa, Twitter prácticamente no existía. Es verdad, <risa> me di cuenta que... Hace tres años imprimía las hojas del mismo tamaño y hoy ya veo las letras más chiquitas. Es cierto lo del Twitter, ¿eh? Ahora todo se dirime por Twitter. La claro. política se hace por Twitter. Antes se hacían los tiros. Debe votar <risa> un poco mejor. Vamos a poner canciones y hablar de cuestiones varias hoy. Uh -huh. Sí, hoy vamos a estar hablando de libros y películas. Ambas dos son relacionadas con ACDC en una sección que podríamos dar en titular Los Peligros de Mateo. Toda la semana vamos a estar trat tratando de ver una peli y un libro relacionadas, o no, en este caso sí van a estar relacionadas porque vamos a ver una biografía de Bon Scott a cargo de Clinton Walker, bastante jugosa, bastante bien dateada, y después las pelis van a ser un DVD triple de ACDC en vivo llamado Plug Me In, que tiene material realmente invalorable para el fanático de la banda. Y en, en relación al libro, sobre todo, descubrir, eh, para quienes no lo sabíamos del todo, que Bon Scott tenía... Una carrera, no muy prolífica, pero bastante interesante antes de estar en ACDC inclusive. Sí, para los hermanos Young, que eran dos pendejos a la hora de formar ACDC, Bon Scott ya era un veterano de la escena australiana, venía a estar en dos bandas, en realidad en tres, primero Spectors, después Valentine's y por último estuvo en Fraternity antes de recargar en ACDC, ya le sacaba prácticamente una década al resto de la banda, así que sí, lo veían como un veterano. Por otro lado, vamos a, a estar conversando y conociendo algunas cosas en relación a artistas que no se escuchan habitualmente eh, en la radio. No tiene que ver con una cuestión de, de ser alternativos o dejar de serlo. Simplemente nos arrastra el gusto por hacer y escuchar esas canciones. Por mi parte, vamos a repasar, me parece, a mí me toca, por ejemplo, un poco la parte informativa. Este, vamos a repasar algo que me parece como ineludible en esta parte, que es todo lo que ha pasado esta semana respecto de La inundación, el temporal La respuesta sobre eso Y quizás pensar alguna salida posible Así que por ahí vamos a andar Entiendo que te, este año te hacen levantar más temprano Sí, a las 8 estoy acá de Todo esto días. y algunas cositas más que iremos descubriendo No mucho más eh, Esperamos serlo bastante felices Para poder transmitírselos a ustedes también Hace unos años ya Salió un DVD que después se hizo CD De los Talking Heads que se llama Stop Making Sense, que aparte es un. la filmación de un concierto loquísimo. Esta es una canción divina de David Byrne. Everyone is trying to get to the bar. Name of the bar. The bar is called heaven. The band in heaven, they play my favorite song, play it one more time, play it all night long. Oh. a party everyone is there everyone will leave at exactly the same time when this party is over it will start again it will not be any different El tercer disco de Caballeros de la Quema, perros, perros y perros, de peleo, a capa y espada, el que quiera, ¿eh? es el mejor disco de Caballeros de la Quema. Antes los Talking Heads, una eh, versión divina de Heaven, una canción clásica a esta altura, de la banda David Brown, de un show increíble que se editó en video hace muchos años que se llama Stop Making Sense. Ya viene Mateo Crespo y nos metemos en la vida de Bon Scott y ACDC, dale. ¡Hijo de ¡Con ella no te metes más! ¡La puta que te parió. ¡Nunca más! ¿Me entendés? ¡Nunca más! Así estás, Darín, ¿eh? A las puteadas. Vamos a meternos en la vida de Bon Scott, un tipo... ...que como contábamos tenía una vida bastante prolífica... ...no era un músico extremadamente famoso en Australia a principios de los 70... ...pero tenía ya eh, su costado de fans y ya se hablaba del tal Bon Scott, ¿no? Sí, tenía como una fama que lo precedía... Un poco por su participación en algunas bandas, un poco también por ser un auténtico salvaje. El chabón se puso palos en moto, estuvo en reformatorios, cagó a trompadas a policías. A pesar de ser un tipo adorable y amigable. Él ¿eh? terminó muriendo congelado eh, sí. en un auto. ¿no? Bueno, en situaciones bastante sospechosas. Vamos a estar recorriendo esta biografía de Clinton Walker. ...para ver este, cómo fue la vida de Gon Scott... ...y después vamos a estar también, como te decía... ...revisitando este DVD triple... ...con material en vivo de ICDC llamado Plug Me ...y vinieron visitas. Sí, está el árabe de Naranjos... ...vamos a estar picando algunas canciones... ...del nuevo disco de Naranjos, el cuarto... ...aún no ha aparecido... ...que se llama Todas las horas del tiempo... ...el primero... ¿Cómo se llama el primero? Ayúdame, árabe. y después vino Vibray... Y, y existe que tiene la canción esa que yo adoro Que se llama late Que la vamos a escuchar de prepo, ¿eh? aunque no sea del disco nuevo En un ratito nos sentamos con el árabe de Naranjo Vamos a estar picando algunas cositas de lo que va a ser el nuevo disco de Naranjos Ellos van a estar tocando mañana Así que vamos a ocuparnos también de, de que nos cuente un poquito qué van a estar haciendo mañana No me sembraría lo más mínimo que detrás de algún radiograbador haya algún enfermuchi ...que retomó Otro Día Perfecto en este momento, lápiz en mano... ...y contame de las secciones que estaban antes y cuáles van a quedar ahora, cuáles no, qué va a haber de nuevo. Y me pones en un compromiso. Vamos a, a estar conociendo eh, a una chica divina, ella, que se llama Nina person Si yo te digo el nombre a lo mejor no te significa nada, pero cuando escuches de dónde proviene... Y qué es lo que está haciendo vas a decir, ah, esta, uh -huh. la que canta esto es Nina person No vamos a ocupar de eso. Vamos a elegir a lo largo del 2013 13 discos de hace 10 años. A lo largo del año vamos a estar revisitando 13 discos que hayan aparecido hace 10 años exactamente. Hoy aquí me toca. Específicamente en 2003. Vamos a estar vendiendo y metiéndonos en Eclipse Sol, que fue el tercer disco de los malogrados cabezones, que como todo el mundo sabe, cuando César Andino tuvo el accidente que tuvo con Gabriel Ruiz Díaz y demás. Pero to to todo sigue en actividad, ¿no? Sí, sí, pero todo se precipitó medio uh -huh. al carajo. Todas esas cositas eh, estaremos repasando a lo largo de la noche de hoy. Quédense que enseguida vuelve Mateo y nos metemos en la vida sordida y divertida a la vez de Bon Scott, el primer cantante famoso, de, si, si tuvo otro, que se llama Dale Evans. Pero bueno, no, a ese ni lo contamos. Hola, estás escuchando Otro Día Perfecto? En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Radio María, Brasil. Quiero mandar un abrazo aquí Daniel Rodríguez, de fé, graças a Deus, um, pessoa maravilhosa que sempre com com a gente Radio Nacional de Nova Zelanda. Right, 7 and a half minutes away from 10, we cross to the US, Louise Savage. Thank you for your patience. Welcome. Thanks, great to be with you. A uh, more strange things coming out of North Korea, again the uh, sense is to play down the seriousness of uh, the war footing it is now on Uh, how is the uh, administration responding to the latest communications from North Korea? Radio La Granja, España. Deja Deja de ya de volar de tu de Otro día perfecto. Otro día perfecto. Otra radio. radio. Una vez un señor, se llamó Scott. Tiene una vida pública mm. más conocida y otras no tanta. Es cierto. Por ejemplo, para empezar, es un típico hijo de la inmigración escocesa en Australia. Salud, ¿eh? Recordemos... A ver, hagamos ruido ya lo vamos a brindar. Ahí va. Nunca ha he hecho radio esto, ¿no? ¿eh? <ríe> Híjole. Sí, bueno, como te decía, hijo de la inmigración escocesa en Australia, al igual que los hermanos Yang, y eso lo emparentó y lo unió mucho a estos dos pendejos muy desconfiados, muy taimados... ...muy cerrados en sí mismos y en un círculo que completaban tal vez, tal vez solamente su hermano George... ...que fue productor de muchos de los discos de DCC, sobre todo los primeros... ...y ahora retornó hace un tiempo atrás. La cuestión es que Bon Scott tuvo una infancia tranquila como tamborilero... ...en una orquesta de gaitas de su Adelaida, donde transitó su infancia... Laburando de todo un poco, rebuscándose el aire, un rebelde, era un buscapleitos, era un chico problema, un auténtico problem child, que ya para los 14 estaba en un reformatorio, se había pegado un palo en una moto, había estado involucrado en una golpiza a un policía. Pero eso es rock podríamos decir. Así que para cuando decidió que mejor se recataba un poco, no mucho, un poco y salía de una vida casi criminal, El tipo se decidió por la música y su primera incursión fue justamente en una banda con sus compañeros de reformatorio llamada Spectors, que tuvieron un par de presentaciones en vivo y no mucho más. El primer proyecto que podemos mencionar así como realmente serio de Bon Scott como cantante, ya cuando entraba él en los 20 años y laburaba de repartidor de diarios, de arreglador de balanzas ponele o también de empleado en una granja juntando bosta de gallina, Dijo, me parece que es mucho más cómodo estar en un escenario, en un camarín y salir de gira Y su primera incursión seria, te decía, son los Valentines Una banda con un perfil medio raro. Recordemos que estamos hablando de Australia, ¿ok? No podemos analizar Australia sin estar en ese contexto de finales de los 60. Australia es un continente prácticamente aislado y tenían una escena propia de rock que era como un eco de lo que pasaba en Estados Unidos e Inglaterra, pero siempre un poquito más tarde y un poquito más australianizado. Recordemos que también Australia tiene fama de un continente, un país rudo, Eh, en realidad sus orígenes son los presos que mandaban la colonia inglesa, se quería sacar de encima los mandaban a colonizar Australia y después esta segunda ola inmigratoria de las cuales están los viejos de Bon Scott y de Angus Young y Malcolm Young que eran laburadores que en Escocia no la podían bancar, entonces iban a buscar y a probar suerte a Australia con una promesa de un futuro un poco mejor y así se hacían, ¿eh? de forma ruda en un continente muy jodido, que es mucho desierto muy grande, que hay que transitarlo Y eso también marcó un poco la infancia de Bon Scott, un tipo sin demasiadas pretensiones, nunca. Y como te decía, con los Valentine's empieza a hacerse de una especie de fama en la escena local de Melbourne, donde residía ya para los 20. Pero en una escena medio convulsionada, que no se decidía entre el rock medio Beatle y... y, y de un sello propio que pudiera caracterizar al rock australiano... ...los valentines quedaron así como medio dibujados... ...en una especie de rock orientado hacia adolescentes... ...casi como unos galancetes, podríamos decir, unos ídolos team pops. ¿Te lo imaginás a Bon Scott en ese papel? ¿Crees no me lo imaginaba, pero lo escuché... Y entonces me lo pude imaginar. Y acá en el libro este de Clinton Walker podés ver fotos de la época. Y la verdad es que el peinado y el look que curtía Bon Scott... ...no es que diste mucho del que después llevarían a ACDC... ...que también fue bastante particular. Para mi gusto los jeans un poco muy ajustados y demasiado ulteros. Pero el tipo no hay que negar que tenía una escena rockera de aquellas. Así que vamos a escuchar un poquito de Valentine's... ...para tener una idea más clara musicalmente de qué estamos hablando... ...cuando hablamos de este proyecto australiano... ...ponerle de rock para teenagers. Esto es lo que hacía Bon bueno, unos años antes de estar en ACDC, ¿eh? Suena bastante curioso, por cierto, comparado con lo que vendría después. que están sonando es la de Bon Scott, que luego berrearía alrededor del mundo con una máquina demoledora de rock como, como respaldo, llamada ACDC, que la verdad cuando hablemos de los DVDs triple en la próxima columna no me voy a cansar de enfatizar la energía que tenía ACDC en vivo por aquellos años. Ahora también, pero allá en el 74 eran increíbles. Bueno, este es Bon Scott, el que cantaría luego en ACDC. Después con, con Fraternity se rockizó un poquitito más. Se hipizó un poco más, se fue a las montañas de, eh, de la Australia rural, al interior. Y con Fraternity era una, un proyecto muy raro, porque se la creían mucho. Ellos estaban convencidos de que eran la mejor banda australiana que había, que eran los más inteligentes, los que mejor tocaban. Eran como la intelectualidad del rock australiano. Y Vivían refugiados en la montaña fumando porro y comiendo hongos todo el día. Mirá. Y bajaban cada tanto a tocar. Eran como una banda medio fantasmagórica porque solamente grabó dos discos. Tengo un montón de gente que me suena tan familiar. Falta la montaña. <risa> sí, <risa> hay, hay muchísimos casos sí. en la historia del Pero rock. No, ¿eh? Pero bueno, la cuestión es que Fraternity igual tenía como... A, a, a fuerza de creérsela se habían generado un respeto en la escena australiana porque la verdad que no estaba mal lo que hacían. Era una buena banda. Banda. ...tenían buenos músicos, pero insisto, colgaban en la montaña... ...y bajaban poco y nada para tocar... ...cada vez que tenían que grabar un disco era un quilombo... ...y como siempre, obviamente había cuestiones de distintas personalidades... ...diferencias, peleas, rosca y demás. Para esta época, Bon Scott le daba duro al escabio... Eh, ...fumaba porro todo el día, esto es lo que dice textualmente Clinton Walker, no lo estoy diciendo yo... ...y también, o sea, lo que le ponían, el tipo lo tomaba. De hecho, una vez eh, se coló una hiedra venenosa para experimentar yo, y casi se muere. Yo hace unos años hace, empecé este programa con uno que lo que le ponían lo tomaba. Sí, sí, al servicio del vicio, me acuerdo. Sí, sí. Bueno, Monescom más o menos era igual... Y cuerpo, bueno, le aguantó lo que le aguantó, pero insisto, una vez se tomó una hidra venenosa y casi se muere. Además de ya en esta época haber tenido un primer matrimonio bastante fallido, de haberse pegado un palo con una moto donde se destrozó la mandíbula, de hecho le faltaban dientes. Y mientras contamos todo esto, el tipo no había ingresado a ECDC aún no. y no sabía que iba a morirse a los 5 o 6 años de, sí, sí, de una, toda esta cuestión. Una... Tuvo una, una vida uh, muy efímera dentro de ICDC. Muy influyente, por cierto, pero muy efímera en, en, en, tanto, años. en tanto el tiempo que estuvo, claro. Fueron seis años. Todavía falta un poco porque ahora estamos finales de los 60, principios de los 70 en toda la etapa de Fraternity. Donde además él tampoco era el cantante, no era el cantante principal. Era como un segundo cantante donde no lo dejaban participar mucho en la composición. Lo tenían bastante relegado. Más que nada lo tenían Armando Porros y estaba ahí porque les caía bien. Porque, insisto, era un tipo adorable, muy leal, y muy amigable. Siempre hace falta uno así. Uno que arme rápido, que esté canchero. <ríe> y bien. Bueno, Fraternity era un poquitito más rockero, por más hippies. Sí. Más lucero también, más country, más. Mmm, no sé, era esa mezcla medio rara que sé yo, ponele como trazando un paralelo de band, pero. Um, yo creo que eran un poquito más rockeros que de band. Bueno, un poquito, puede ser. Es probable, es a muy ver, probable. A ver cómo se llama. Esto es Bon Scott con Fraternity ya. Un sí, poquito sí. más rockero, no mucho más rockero. Pero se sigue ganando un nombre y un lugar en la escena de rock australiana de finales de los 60, principios de los 70, que después le ayudaría a entrar en ACDC. Esto es Bon Scott antes de ACDC con Fraternity. Collecting on Friday! on Friday! ¡The treasury keeper will drop me Y ya se nota más el sello en la voz, esa particular medio rasposa, whiskera del mismísimo Bon Scott. Algo un poquito más relacionado, obviamente, comparado con Valentine's, con lo que va a ser ACDC. Como te decía, el proyecto de Fraternity Naufraga, luego de estar viviendo 18 meses probando suerte en Inglaterra, no les dan ni bola, porque estamos hablando de años 72, 73, se escuchaba T-Rex, estaba David Bowie, había estallado el glam, estaban en otra, y cayeron esta manga de hippies fumetas australianos pasados de moda y no les dieron ni bola, y no tenían ni para morfar, y en esos 18 meses las pasaron muy mal y volvieron absolutamente fracasados, Eh, a su Australia natal ahí bueno, Scott ya no sabe qué hacer no se decide, empieza a buscar laburitos, changas, como que ya se sentía medio fuera de la escena de rock, un veterano que había probado suerte y no había podido darla hasta que de pronto un amigo en común les dice, ¿por qué no venís a ver a esta banda de pibe que se llama ACDC? porque aparte no están muy contentos con el cantante, vos habías dicho sí. eh, ACDC tenía un tipo cantando antes de Bon Scott que se llamaba Dale Evans Sí, después también tenía otro bajista que era Mark Evans del cual vamos a hablar porque es uno de los principales testimonios de primera mano con los cuales cuenta Clinton Walker a la hora de la biografía, porque después no pudo hablar en realidad sí habló con todas las novias familiares y amigos de Bon Scott, pero el resto de ACDC no aportó ni una palabra. Todo lo que dice Angus Yang o Malcolm Young es de extractos de entrevistas de investigación que hizo este tipo que sirven para ilustrar pero no quisieron hablar para este proyecto. También marca un poco, tenían una personalidad bastante particular los hermanos Yang, ahora la vamos a describir. Mientras tanto Bon Scott estaba absolutamente en cualquiera, casi semi retirado, hasta que le dicen vení a ver a estos pendejos y dice bueno vamos a verlos, a ver qué onda. Y van a un ensayo Donde cuando lo ven entrar, le dicen, ah, vos sos Bon Scott, pero estás un poco vejete para nosotros. A lo cual el Bon Scott le, le respondió, pendejos, les pego 10.000 vueltas a ustedes. Bueno, venite el sábado y ensayamos. Y lo que dice literalmente el libro al respecto, aquí está citando a Angus Guillén, es Nuestro único ensayo antes del primer show fue sentarnos una hora antes del concierto Y tocar todas las canciones de rock que conocíamos, dijo Angus Cuando llegó el momento, Bond se trincó dos botellas de bourbon Se puso marihuana, speed y coca y dijo, bien, ya estoy listo Y claro que lo estaba, estaba en plena forma. Ese fue, esa fue la previa del primer show de ACDC con Bon Scott al frente. El resto es un poquito ya más conocido. El eh, resto es historia lo, conocida. Los primeros discos, bueno, hasta, hasta, hasta Highway Boy to Hell, que fue el último que grabó... En vida, digamos, en la gira de Haguay Hell no pudo terminar por, por la muerte de Bond. Sí, lo que me informó más que nada en cuanto a la vida, este libro que se llama Bond Scott, Camino del Infierno, Vida y Muerte de la Primera Voz de ECDC, es entender cómo en todo ese proceso que uno cree muy feliz de estar al frente de una banda alucinante como era ECDC, a partir del 74, para mí en su mejor momento, en el 78, cuando el punk era la cosa nueva y se hacían los rockeros, ECDC estaba haciendo ahí el rock más duro, puro y crudo, ...que se hacía en el momento, es como lo transitó con soledad, con dolor... como el tipo siempre estuvo al carne de cañón, al servicio del vicio... ...siempre estuvo al límite, coqueteando con la muerte... ...un tipo que se tomó muy en serio eso de vivir la vida en la ruta... ...y es uno de los que los plasma mejor en sus letras... ...hay que escuchar It's a long way to the top, y you rock and roll... ...para entender lo que es estar en una banda de rock. Hasta que la parca cansada de tanto coqueteo le dijo... ...bueno, vamos, te venís conmigo, amigo. te llevo, dale. Y así fue en 1980, se muere Bon Scott en una situación bastante misteriosa. Se involucra a un tal Alistair Kinner del cual no se supo nunca más nada. Obviamente se supo que estaba pasadísimo de drogas y alcohol, que se quedó dormido en un auto en una fría noche de febrero londinense. Que este tal Alistair Kinner no lo pudo cargar hasta su cama dos pisos, porque pesaba 65 kilos. Y ahí quedó Bon Scott cuando este muchacho misterioso lo fue a buscar a la mañana siguiente al auto, Bon e Sake. hablando de nosotros, hablo de un legado, hablo de lo que decidimos dejar a las futuras generaciones. Es por eso que durante todo un año, y por primera vez desde el 74, los más brillantes hombres y mujeres de naciones y corporaciones del mundo van a unir recursos y nos darán su visión colectiva de cómo construir un mejor futuro. Está indicado para tratar los trastornos depresivos mayores, el trastorno bipolar. El trastorno obsesivo-compulsivo, la bulimia nerviosa, los trastornos de pánico. Se llama Prozac. Y unos tipos encabezados por Robert Fripp que se llaman King Crimson, hace unos años le hicieron una canción. King Crimson sonando en otro día perfecto a 10 minutos para las 11 de la noche. ¿eh? En este regreso a casa. King Crimson desde un disco que se llama The Construction of Light, del año 2000. Como te decía, Prozac Blues. 11 de la noche, Claudita, ¿se estás escuchando Otro Día Perfecto, el regreso, de algún modo. Tenemos un Twitter, que es twitter.com barra ODP Radio, tenemos un Facebook, que es facebook.com barra ODP Radio, recientemente inaugurados. Nuestro blog es otrodiaperfecto.com.ar, podés escucharnos online, por supuesto, en otrodiaperfecto.com.ar o en fmtránsito.org.ar. Dicho todo esto, una tanda muy cortita y enseguida nos sentamos con el árabe de naranjos a picotear el nuevo disco que se llama Todas las Horas del Tiempo. No te dije cómo se llama esta canción, pero ya no tengo ganas de decirlo. Averigua. Es, es así. Todas estas personas están felices y divirtiéndose completamente ignorantes del hecho de que casi desaparecen escuchando otro día perfecto, en otra parte del mundo están escuchando otra cosa Radio Caracol Colombia, dice que no, que están vendiendo un pescado, COBE que parecen que si lo compran en Tokio, sale mucho más barato que comprarlo en Bogotá. No, es que aquí tenemos cosas más caras que en París, que en Nueva York, que estamos en unos niveles que sí, ¿no? sí, a sí, veces sí. son escandalosos. Radio, China. Radio Sin Ruido, Venezuela. Otro día perfecto. Otro día perfecto. Otra radio. Cuando el niño era niño, andaba con los brazos colgando. Quería que el arroyo fuera un río, que el río fuera un torrente y que este charco fuera el mar. Cuando el niño era niño, no sabía que era niño. Para él todo estaba animado y todas las almas eran una. ...con la crudeza del niño que ha perdido el encanto, Naranjos nos ofrece su canción. a ver Bruno de Naranjos en vivo en otro día perfecto, right here, right now. Este es más viejo, Esto es ya más viejo. Bueno, hasta... Tiene como el primer video oficial, ¿no? Este fue de algún modo el primer video oficial de Naranjos o hubo otro antes? Sí, no, este... este hubo un, un intento de video antes y este tema es, fue el, el primer tema que mostramos del anterior disco que se llama Existe. Es una alegría estar acá... Ricky... Te lo quiero decir... No me hagas llorar... No, no me lo lo parece lo que, está, que el programa está buenísimo... Me encanta el programa... Me encanta la música... La respiración que tiene el programa... Está buenísimo... Y está también... Eh, muy bueno ser parte de, de un programa como este... El día que retoma... Después de tantos años... El aire... De... De, de FM en Tránsito... Que es una casa por donde todos transitamos... Y venir a mostrar... El disco va a estar en un mes recién, entonces poder venir a mostrar eh, eh, con vos y, eh, este, esto para nosotros es, es un gustazo y un placer que nos sale del corazón porque te queremos mucho, como lo queremos a Bruno, a Mateo, a Sergio, a todos los integrantes del equipo y a toda, a toda esta radio. Es, es una alegría. Hace un tiempo, eh, haciendo una especie de antropología del sonido, encontré una grabación muy vieja. En el eh, Voy a decir la marca, en el Carrefour de San Martín. Sí. ¿Te acordás? Sí, claro. Ah, no la vamos a poner, ¿te la hizo escuchar? No, ¿Un acústico es? No, no, no, no, más, no mucho más viejo. No, no tuve... Ah, ¿no se era? la hiciste escuchar a los pibes? No, pies? no, es de la prehistoria. Hacésela escuchar a los <risa> pibes. No lo vamos a poner al aire porque no estaría bien. <risa> en una época cuando Naranjo recién empezaba, sí. lo hicimos tocar arriba... Arriba de un, el camión. del camión. Sí, sí, con eh, Lalo. Con Lalo Mir y demás. Bueno, y ahí de algún modo empezó uh, con el área de una relación, Hermoso, o sea. por medio de Eduardo Ferrari, que es otro gran amigo. Claro. Y, y bueno, ahí nos empezamos a ver las caras y acá estamos. Sí. Y acá está Naranjo que tiene ya cuatro discos. Cuatro discos. ¿Y qué pasa con este? Y este a mí me tiene asombrado, me tiene muy entusiasmado. Porque me parece que con este grupo de amigos que somos y de gente que cree en un mismo sueño y que labura y le pone todo, nos ha salido una obra que nos a nosotros nos enriquece profundamente. Me parece que, eh, este, que me encanta, me encanta. Lo escucho, me encanta, me gusta mucho. Es una pregunta que odio hacer, pero la voy a hacer. Sí. ¿Por qué todas las horas del tiempo se llama Todas las Horas del Tiempo? ¿Por alguna razón en particular o simplemente sí, no. te gustó cómo sonaba? ¿Te, te pareció no. ingenioso? Eh, eh, no. Me, eh, eh. Uh, es muy, lo, es muy difícil, cague. no, es muy difícil definir con palabras de este mundo ciertas sensaciones. Por ejemplo, la sensación de plenitud, la sensación de sentirse vivo, la sensación de existir es vivir cada segundo de tu tiempo y todas las horas del tiempo me remite a una infinitud que, que quisiera que todas las almas puedan ser infinitas. Es, es lo que le pido a Papá Noel. Querido Papá Noel, que todas las almas sean infinitas, prometo que sí, pero... voy bien hasta diciembre. A mí me había, me había pasado con, con Existe, la primera vez que lo escuché dije, ¿dónde, ¿qué pasó con la guitarra? ¿Dónde está la guitarra? Después me acostumbré, lo reescuché, las encontré, las busqué... Sí. ...pero tenía una mezcla de guitarras rara para lo que eran eh, los dos discos anteriores. Y había dos violas. Había dos violas, sí. En este estamos ya hace unos años con, el, con esta formación... Este, ...y venimos de mucho ensayo, de, de mucho laburar las canciones... ...al estudio hemos llegado con 19 canciones... Grabamos 17, y quedaron y metieron 12, 12, 12. 12 canciones. Estamos hablando, de que algunas hay, cositas. estamos hablando de que hay 5 outtakes de Naranjo, por sí. ahí dando vueltas, que eh. el público no va a conocer por ahora. Sí. Sí. Alguna canción hemos tocado en alguna oportunidad, por ahí sí. sí Pero algún... digamos, hay, hay más canciones grabadas de las que la gente va a ver en el disco. Sí, el sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y hay más canciones nuevas que no tenemos el tiempo... ...físico para hacerlo, ¿no? No, lo, no las podemos hacer. Entonces estamos evocados a lo que es el disco nuevo... ...a la fecha que vamos a tener... ...ahora próximamente. Mañana, ¿no? Mañana, ¿no? mañana del 6, en el camino... Eh, ...Loma del Mirador, a la noche. Y estamos evocados a eso... Eh, ...más craneando cómo vamos a hacer para presentarlo... ...los pasos a seguir para la próxima fecha... ...que ya tenemos un par de fechas pautadas... Este, bueno, estamos tocando mucho, nos juntamos muchas veces por semana sí. hace, hace mucho tiempo sí. <risa> Yo, yo no, todavía no escuché nada del disco masterizado salvo la intro sí. Lo que puede escuchar, eh, lo que nada me hizo escuchar las canciones antes del mastering sí. Una que me encantó sí. De principio fin que Florecerán claro. sí, Ya sabe florecerá. Sí. Florecerá. Florecerá. Florecerá. florecerá Florecerá, florecerá Es en sí. plural, sí. en singular Pero te voy a contar algo, cuando nació Sarge esa, esa, esa canción Eh, eh, eh, se llamaba Florecerán me di cuenta el otro día cuando tuve que pasar para la gráfica eh, eh, las letras, decía Florecerán después quedó Florecerán ah. no sé por qué Pero debe ser por, por, por, lo que, por lo que cantamos en el estribillo bueno, seguramente de los mejores son los de guitarra que podés escuchar en un disco de Naranjos <risa> está filosísimo gordo. y después este. después hay un tema polémico El, el reggae, si no, después ya lo no, vamos a polémico. escuchar. Polémico. Es no, no, no necesariamente tiene una carga negativa esto que no. digo. Pero después vamos a conversar un poco. Es lindo acá. abrir un poco el abanico musical. Eh, después, el después me van a contar por qué sí. y, ah. todo y cómo eso. era la canción. ¿eh? Bueno, vamos a presentar oficialmente entonces sí. la canción que vos nos digas del próximo disco de naranjo que se llama Todas las horas del tiempo. Esta canción se llama Arena. Y hoy la estamos presentando aquí en Otro Día Perfecto, en FM en Tránsito. Hay parte de Naranjos en el corazón. Un adiós que viene Un adiós fatal Voy cabeza para abajo No sé cómo fue Tiempo, se llama el nuevo disco de naranjos que estamos escuchando esta noche aquí en el FM en Tránsito en otro día perfecto. Arena es la canción, la primera canción del nuevo disco de naranjos que se escucha en radio. Nos hace especialmente felices eso. Hablamos hace un ratito de, de una cuestión polémica, sin darle a la palabra polémica una la connotación negativa. Pero si hace un par de años atrás alguien me decía, ¿Naranjo tiene un reggae? No, no te creo. Pero tienen un reggae. En realidad, en el primer disco nuestro hay un reggae, que se llama No Podés. Pero nosotros, haciendo reggae, somos uno un de forma. Entonces, no es un... Este es el primer reggae que está sonando ahora, que tiene... Este es justamente, ¿sí? justamente. Los Vientos de León Chalón. Eh, la no. Percu y los teclados de los Amigos de los Pérez, García. Sí. Que sí. ya habían trabajado con ustedes, ¿no? Sí, claro. Sí, son muy amigos. A ver... Cuando salgo de mi casa de De Tiziano y Carapachay, Morón Sur, salía de mi casa, me tomaba los 36 y pasaba por el cementerio. Recién hablábamos fuera de ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos...? Me contabas que hubo un proceso de casi un año. Hubo un proceso de un año. De esta canción, en particular? De esta canción. Sí. El árabe y Nacho tenían unas frases, alguna estructura de un tema muy viejo de Naranjos. Que estaba medio deforme, por ahí. Que no, no yo no lo conocía. Sí. Eh, y empezamos a zaparlo y salió una base de bajo, media, reguera... Y tratamos de... de ahí, y, y dijimos, vamos a sale. Vamos a tratar de hacerlo, ¿no? De hacer un reggae que suene a reggae, no que suene un reggae rock. Por lo menos era lo que a mí más me, me motivaba. Tratar de que no suene un reggae rock, ¿viste? Hicimos lo que pudimos, ¿no? un reggae <risa> rock. Pero <risa> bueno, este, y sí, tuvo un proceso largo, largo, porque toda la parte de vientos, percusión, eh, teclado se hizo... En el estudio hace tres meses y el tema ya lo veníamos tocando hace como un año, tratando de darle sala. forma. En la sala, ¿no? Obviamente. Eh, tratando de darle forma y, y armando el tema pensando en lo que iba a venir. O sea, dejando los espacios para los vientos. Una cosa media rara que, bueno, la trabajamos, ¿no? Y este es el resultado. Yo quedé muy contento. Las canciones mutan, mutan. Desde que sale al sol por primera vez, eh, nunca es la misma. Y, y, y, es, y ahí hay canciones que se resuelven con mayor facilidad o, o, o, o, se, o, o bajan así y hay otras que este, se encuentran con el caminar y esta lo encontramos así. Con, con trabajo. Sí, sí, el sí. disco empieza con la voz de la REA. Es uno de los tracks que están en el medio, la REA, sí, que es un flash. Bueno, eh, te iba a preguntar justamente para quienes nos dedicamos. A este negocio Héctor Larrea sí. es un referente, sin duda alguna. Sí. ¿Por qué se les ocurrió meter a Héctor Larrea en un disco de naranjos? ¿O se te ocurrió a vos? No sé a quién se le ocurrió. Se me ocurrió a mí porque por, por esto de, de, de... Del trabajo. De claro, y de, aparte de haberlo escuchado, es así. Me encontré con un tipo que lo escuché durante toda mi vida, que lo escuchaba mi papá, que yo me despertaba a la mañana con la voz de Larrea la y las dos locutoras. Rina y Veo. Y Veo y, y, y, claro, y, y claro. Y me he escuchado y, y es todo, todo, todo un, un monstruo. Entonces me lo crucé le digo, este le voy, voy a, total. le voy a pedir por favor, que lo quiero tener en mi disco, esta, esa voz. Porque esa voz ¿Y qué fuiste fue. Así chiquitito, hola, Héctor. Dije, Héctor... Yo soy un pibe que está acá. ¿Cómo le va? Bien, ¿qué haces, pibe? Con unos ojos despejados como si fuera poncharelo. Imagínate lo a que pelado todo, grandote, parándosele a Héctor <risa> rueda. ¿Cómo le va? sí Es grandote el dije igual, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. ¿Y el viejo que dijo, este me viene a robar la billetera. No, con una humilde... Sí, pibe, claro. Esperemos estar a la altura. A ver, dame el texto. Y le dimos, eh, son los, las primeras estrofas de una poesía. Este, de Peter Hanke que es un escritor alemán eh, y es bellísima que es eh, también guionista de Wim Wenders en la sala de, del deseo que tiene, que tiene unos, uh, unas palabras y, y una poesía conmovedora contame, contame unos datos duros del disco ¿Cuántas canciones? ¿Qué amigos participaron? ¿Dónde lo grabaron? Bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, el disco lo grabamos en, en el estudio del de Abasto al Pasto. Con, con Álvaro. Con Álvaro. Álvaro Dóquil. Existe también, fue grabado ahí. Continuamos ¿no? el camino de... volvimos a grabarlo ahí. Este, el disco contiene 12, can, 12 canciones, 12 tracks. Y tiene, bueno, la participación de, de Héctor Larrea. Hemos grabado también algunas cositas, o sea, son 12 canciones, la pero Rubio hay, hay algunas cositas que, que cuando la gente tenga el disco las tiene que encontrar, alguna cosita perdida por y, ahí y, también. Me decías de músicos amigos, chicos de los el Pérez, músicos de amigos, León Chalón. Los amigos de León Chalón, Santi, el cantante, los chicos que tocan los vientos, que se portaron de 20 puntos, vinieron con nosotros al Bien. estudio, se quedaron, labur, laburaron antes de venir. La verdad que más que palabra de agradecimiento a los chicos de los Pérez García... Eh, Tatú, que fue parte de Naranjos. En el primer disco Tatu formaba parte de la banda y, y, y, y, y, y, y, y, y está en todos. ¿En, todo, el, en todos aparece? Sí. <ríe> Tatu es un demonio. Y finalmente cuéntenme algo de mañana. ¿Qué pasa mañana? Mañana tocan en vivo de nuevo. Mañana tocamos en vivo de nuevo. Es el mañana 6, sábado 6, en El Camino. El Camino es un lugar roquero muy, muy lindo que queda ahí en Lomas del Mirador. Esto es Rosas 399 a Cuatro cuadras de General Paz. Es fácil acceso. Muy fácil acceso. Y es está buenísimo el lugar. lugar. Y, nos, y nos gusta tocar ahí. Y nos invitaron y dijimos, sí, vamos, vamos. ¿Cómo que no? Vamos a estar tocando cerca de... Le doy el horario real. Está citada la, a las citas a las 22. A eh, las de... do... la 12 tocaremos, ¿no? ¿eh? Sí, a la 1 estamos tocando. A las 12, Sí, a la 1 vamos a estar tocando. Arriba del escenario. Todos ustedes solos? Este. Tocan dos bandas más. Que no traje. Soy tan colgado que no traje el volante. No importa. Este. Es, Pero bueno, es, mañana. Es, es parte de mi. Sí, sí, Venga arriba de un monopatín. Si van a las 21 van a tener que esperar un ratito. Van a tener que esperar un ratito. Sí. Divino, Pero sí, entre sí. amigos van a esperar, porque siempre hay gente conocida, sí. gente amiga. Sí. Le mandemos un saludo a toda la gente ahí que un está a toda la gente. De, de, del otro lado, que, que siempre nos acompaña. Sí, que ya, ya estuvieron facebookeando preguntando ah, dónde sí. vamos a escuchar el disco, dónde lo van a picar, dónde lo sí, van a. Y bueno, y acá estamos. Bueno, mañana algunas canciones vamos a hacer. De a poquito vamos mostrando algo. Igual ya tienen, ya al tener cuatro, cuatro discos. Ya tienen para elegir tu pido, ¿no? De sí, armar listas ay, para los ay, conciertos. Ay, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ahora estamos tratando de... ¿Es fácil de, o de, difícil de, ese proceso? Eh, ¿De armar las listas? Ay, no. Es ¿Qué tocamos? No, ¿Hoy qué tocamos? No, eh, que tocamos? Fácil, no porque no, más no o, menos, o menos con, con lo que venimos trabajando en la semana, sabemos de antemano sí. qué es lo que tenemos que tocar. O o lo mucho. preparamos antes, en realidad, el show. Tratamos de prepararlo. No, no, lo imagino, no, no les pasa decir, esta canción que hace tres años. Acá está el nombre del disco. Mirá. Esta es la canción que le da el nombre del disco. Esto es lo que te decía el árabe hace un rato, de que una canción por ahí tardó un año en armarse. Esta canción salió en un día. Un día la, vino el árabe con la canción, con, la, con los acordes, las tocamos y así como está. Después le cambió una, una partecita en la letra, pero la, sí. la hizo un martes y el sábado estábamos tocando, que si no me acuerdo mal, sí. era en una fiesta de esta radio. Sí. Y la tocamos por primera vez y única claro. vez en una fiesta para esta radio, que usted estaba, caballero. Sí. Me acuerdo de canciones muy viejas de Naranjos que aparecieron en, en digo, me acuerdo de Sandia, que yo la había escuchado. En vivo y en un demo que sonaba como el orto <ríe> y sandia después apareció como dios manda en existe no sí. sí, quedó bonita quedó bonita Sonaba como el orto como todo demo que se precie de tal para sí. eso es un demo viejo. Para eso es un demo y, y mirá, no, a, a mí el primer disco que fue que lo grabamos enteramente en la casa de aníbal me parece que es súper filoso muy aguerrido muy rockero y a este que lo grabamos este en el abasto con villagra Le veo el mismo espíritu, eso es lo que me pasa. Me parece que hay canciones que tienen en. El... Acá está. ¿Acaso en un UDU, por ejemplo? Que lo toca tatú. mira hay un UDU. en este UDU como en otros rifes, me parece que tiene, tiene todo un peso específico que eh, es el nuestro porque estamos todos bastante gordos. <risa> <risa> y veo así un disco rockero, pesado, con canciones. Es un disco pesado con canciones, que tiene un rey, que tiene una canción acústica, que tiene, nosotros le llamamos un blues, sería un Ritman Blues, un, tiene un... No es, Ni todo riff, ni toda sí, canción, es raro. pero es muy contundente, está, está bueno, quedamos muy contentos. De a poquito vamos a ir eh, descubriendo nosotros, ya sin ellos aquí, algunas de las canciones del disco de naranjos a lo largo del tiempo y hasta que el disco se edite. Cuando el disco se edite, seguramente los tendremos charlando o aquí en el piso, o los llamaremos por teléfono o algo haremos cuando oficialmente salga el disco de naranjos. ¿Ya tienen el arte? Está casi canalizado. O sea que lo tienen pensado, ya tienen claro no, no, que no, quieren. No, ya está. Es que ah. el disco tenemos... La, la intención era tratar de, de tenerlo preparado para marzo. Por cuestiones de tiempo no pudimos y estamos trabajando mucho en eso y bueno, calculamos que ahora para mayo tiene que estar en la calle. Igual lo grabamos en diciembre-enero. Sí. El disco. Hicimos... Tra, tra, tra, tra. Y, y lo, lo masterizamos sí, y hace un sí. poquito, muy poquito. De, de, de días. Sí, que, sí. 15 lo fui a buscar hace una semana. Claro. ¿sí? 10 días. Y acá estamos, porque es tu primer programa, hijo de mil puto Qué lindo sí. sos, ¿eh? <risa> Nos despedimos por hoy, ¿eh? Con, sí. de, de Bruno del Árabe Nos quedamos con la canción que Dale. de las que escuché, las que más me gustan, ¿no? Presentable, entonces. Todas las horas del tiempo se llama el nuevo disco de Naranjo, ya lo vas a escuchar y a escuchar, sobre todo acá, ¿eh? Nos quedan treinta y pico de minutos de programa, muchas canciones más todavía, enseguida Facu Acuña con nosotros. Mateo, si nos queda tiempo. Lo nuevo de Naranjo, sonando Esto es Florecerá. otro día perfecto en otra parte del mundo están escuchando otra cosa están escuchando otra cosa radio corporación nicaragua los afianzará los robustecerá y los consolidará palabra de dios difusora soriano am 1210 uruguay será hasta el próximo lunes gracias eh. chao nati Las... Y así pasó para todos ustedes en Difusora Soriano Ciclismo Verdad La conducción de Alberto Fernández y Nati Argañarás Radio Encuentro 95.9 Bolivia Encuentro, la radio de las organizaciones sociales. Se escucha siempre todos los miércoles y todas las tardes a la Radio Encuentro. Otro otro día, perfecto. otra perfecto. radio. Bush no tiene nada que ver con George W son ingleses tocaron en Argentina no sé si más de una vez yo me acuerdo de una vez en un festival alternativo en Ferro que tocó Marilyn Manson a las 5 de la tarde abajo del sol Nick Cave y los Bad Seats también de día raro todo eso ¿eh? Bush haciendo una canción clásica de su primer disco uh, Calm Down es lo que estamos escuchando en un ratito enseguida ¿eh? es inminente La, la llegada a este estudio de Fokobuña para contarnos algunas cositas que están pasando en la zona oeste en particular y que han podido escuchar ustedes, oyentes habituales de FEM en tránsito, esta semana que se está yendo. Mientras los oficiales rusos siguen afirmando que se debió a una fuga de gas, los expertos dicen que la forma de la zona de explosión y el tamaño del área de escombros apunta más a un explosivo fijo, creando especulación de que este pudo haber sido un acto de agresión no declarado. Bueno, vamos a hablar un poquito de algunas cosas que han sucedido esta semana. La verdad que cuesta un montón no tocar de algún tema informativo y no hablar un poco de los evacuados, de, de todo lo que de ha sido muertos. este temporal de los muertos. 51 muertos en total, 400 evacuados eh, en casi toda la provincia de Buenos Aires. Quizás de la zona oeste, la, la, la zona más afectada ha sido algunos barrios de, de, de La Ferrere, un, un barrio en particular de, de ahí de La Matanza que se llama La Palangana. Se llama La Palangana, la Palangana justamente porque está en un pozo. Entonces, pase lo que pase con el clima, se inunda. Relacionado con esto, yo, yo venía de, de, del centro de la capital, en zona Avenida Juan B. Justo, Paternal, ya llegando uh -huh. más a Villaluro, Floresta. Hay decenas de cuadras todavía sin luz. Avenida Juan B. Justo en varios puntos, cortada de bote a bote, con gente prendiendo gomas y prendiendo todo lo que pueden, porque todavía están sin luz. Claro. Eh, uno por ahí puede entender que como medida preventiva, ante una catástrofe de esta magnitud, digamos, se te inunda un montón de lugares de la ciudad, vos cortes la luz. Ahora, esa zona, específicamente, que es lo que es linier, pedacitos de flores, paternal, todo ese lugar, eh, a, los pocos, a las pocas horas, digamos, ya estaba, no había agua en esos lugares, sin embargo, esa gente sigue sin luz. Hay, justamente, una de las primeras declaraciones de Mauricio Macri... ...una vez que volvió al país, tuvo que ver con esto de que los aliviadores... ...y todo el laburo que se hizo sobre la cuenca Maldonado... ...había prevenido de que esa zona se inunde. Yo, déjame, perdón la interrupción, quiero abrir y cerrar paréntesis. A Macri es tan fácil pegarle, porque se le puede entrar por todos lados... Sí. ...a un tipo que ha hecho de la no gestión un culto, casi... Pero eh, no me gusta el facilismo con que a veces se hace política barata arriba de los muertos. No me gusta que lo haga nadie. Y se, se hizo mucho, se hace mucho política barata a costilla de los muertos. Lo digo por gente a la que yo escucho y respeto a veces en radio como Cintia García, uh -huh. o, como, o como gente que también escucho y que no respeto, eh, como Marcelo Bonelli... Claro. Digo, hubo un debate medio en las redes sociales eh, respecto a, a, a, a, a esta cuestión. Sí. Este, la, la, ¿Cómo se llamaba? La, la, ayudame la... Hubo una protección... La, la, la chica que estaba en el INADI, la mujer que estaba en el INADI... Lubertino. Lubertino, uh -huh. que, ya es, que ya, es, ya es cachivachesca. Sí, el mismo Aníbal Ibarra también, ¿no? Que, no que, no a, se hace política barata quién, con esas cosas. De, desde ese punto de vista... ¿Qué capacidad puede llegar a tener, o, o, o qué puede llegar a tener Aníbal Ibarra para cuestionar a alguien con lo que carga cuestas? también? Yo, yo creo que, yo no creo en eso de que el que está en el piso no hay que pegarle. Yo si a Macri lo veo en el piso, le pego un par de piñas más. <risa> Pero no, no a costillas, ah, hay, no, hay... Costilla, no a costillas de, de muertos, de, de muertos en, en y de lo medio. que ha pasado. Sí, hay, hay, un, hay un compañero de este programa que dice, digamos, al muerto hay que pasar todos los días y pegarle un tiro más, por las dudas. Por la duda, a ver, ¿no? sí. a, a a ver si, si, a si se, se levanta. Si, a ver si se levanta. Eh, en este caso, vamos a escuchar la palabra de un abogado que se llama Enrique Viale, él es abogado especialista en Derecho Ambiental, además es presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, estuvo charlando con Sergio Lucarini en uno De, de los programas nuevos de este año que se llama Salgamos Ya, que está por la tarde este año este, ¿Está en ese está, programa? Está a la tarde, sí, está la tarde. Nuevo, Y estuvo, estuvo charlando justamente con Enrique Viale eh, hablando justamente sobre sobre estas obras de, del Maldonado sobre las que tanto se han hablado Y más allá de lo, de lo que de lo que va a contar ahora y que vamos a escuchar de Enrique Biele, le prestemos atención a algunas cosas que después vamos a reflexionar, eh, teniendo en cuenta cuál puede llegar a ser la salida de todo este embrollo que estuvimos viendo en estos días. A ver. Ha creado una especie de mito de que eh, bueno, las obras del Malonado han solucionado de manera completa. Miren, eh, en realidad gran parte de la cuenca del Malonado, sobre todo la cuenca media, sí. ha sufrido inundaciones, eh, mm -hmm. a pesar de las obras. Esto es importante porque esto nos lleva a falsas soluciones, o sea, se escucha a todo el mundo y dice, bueno, ahora necesitamos sí o sí las obras del Arroyo Vega y, y siempre nos van corriendo la línea, ¿no? Sí. Eh, en realidad, eh, a ver, eh, las obras del Maldonado sí tuvieron un efecto eh, especie de regulador en el sentido de, de, de la captación de lluvia que tenían los pozos, pero no pudo drenar. Entonces eso es lo que, eh, por, por una cuestión es lógica, ¿no? Que, que, Eh, por la cantidad de agua sí. que, que había, y, y bueno, ya han sufrido. Anoche mismo hubo, un, una, por ejemplo, un gran cacerolazo en la esquina de Juan Bejusto y Arquinas, uno de los lugares de la cuenca, es decir, hay muchos lugares de la cuenca del Maldonado que han sido afectados por... Puede, puede tener un efecto de atenuar un poco, pero no lo soluciona por el completo. Hay que pensar otra lógica, otra relación con la naturaleza, Otra lógica, una ciudad pensada del interés general y no de la especulación inmobiliaria. Eh, pero bueno, todo eso eh, no es sencillo, ¿no? De, de, de, hay muchos poderes e intereses que, sí. que, que parece que depriman. Esto, esto que escuchábamos eh, recién es la palabra de, del abogado en Derecho Ambiental, Enrique Viale. Algunas cosas, digamos, como para tener en cuenta. ¿Por qué pasa lo que pasa? Eh, una de, estas, de las cuestiones que decía era justamente por estar parte de la, de la gestión. Ya no vamos a decir del de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la gestión de la provincia de Buenos Aires eh, en, también en situación de ver eh, en, en, en pos del negocio inmobiliario, de la construcción a mansalva de cualquier cosa en cualquier lado y que eso también impacta obviamente en un montón de cosas que tienen que ver con nuestro andar diario. Eh, en otra oportunidad, una lluvia que a lo mejor podía pasar sin más, hoy se nos puede inundar la casa, digamos, por esa lluvia que puede pasar sin más. No fue el caso de esta. No fue el caso de esto, obviamente llovieron una cantidad impresionante de agua en muy poco tiempo eh, y obviamente eso hizo que en algunos lugares, por ejemplo en, en Tolosa, en La Plata, haya dos metros de agua eh, en algunos lugares, una cosa impensada quizás también en algún momento. Y algunas reflexiones en relación a, a las cuestiones arquitectónicas y a cómo se construye y a cómo se piensa, tanto en capital como en provincia, digamos, zonas de Saavedra llenas de agua porque al parecer el DOT no se inunda... Pero por eso claro. hay zonas de Saavedra que se inundan. Zonas aledañas a Villa Martelli, a Tecnópolis, eh, inundadas hasta los huevos, porque uh -huh. Tecnópolis no se inunda. Claro. Eh, ¿te, ¿Te acordás que en diciembre hubo también otra... octubre, Noviembre, diciembre hubo también otra inundación, digamos, también ahí en, la zona de, en esa zona de la ciudad de Buenos Aires. Muchos de los vecinos de ahí del barrio Saavedra, ahí en torno al DOT, se acercaron para reclamar, muchos de los medios dijeron que estaban saqueando el DOT, en realidad estaban puteando contra el DOT porque les, les estaba inundando las casas. Bueno, lo que pasó en esta, esta vez en esta tormenta es que murieron dos personas eh, en, en ese lugar cercano eh, al DOT. Y después también otra de las cosas que, que comentaba recién eh, Enrique Vial es esto de Cuando vos construís a mansalva en cualquier lugar, lo que vos estás acotando también es una, un, una, un suelo que te, también te permite que eh, el agua circule. Cuando vos te, tenés cemento por todos lados, el agua en algún momento se estanca. Y esas obras son como una falsa solución cuando ya el agua está desbordada por todos lados, porque en algún lado sale. Vamos a escuchar por último de nuevo la palabra de Enrique Viale, hablando de cuáles podrían ser las posibles soluciones. Algo que tenemos que volver a pensar en nuestra relación con el entorno en el que vivimos. Este, y me parece que hoy transitando en muchos lugares de la zona oeste, entre ellos Castelar, también nos debería llevar una reflexión de la cantidad de cosas que se han eh, construido. No tiene que ver con agua necesariamente, pero... No, con servicios también. Es una, claro, es una cuestión inherente a, a, a, a, a, a mí en particular. Yo estuve en este, sentado acá en esta silla por última vez el 18 de diciembre de 2009. Vengo a sentarme de nuevo el 5 de abril de 2013 y la área está rodeada de edificios. Uh -huh. Hubo hubieron obras de cloacas, eh, digo... Bueno, la zona aquí de... c casi llegando ¿cómo a ¿Cómo se contiene el, ca el caudal de aguas, de consumo eléctrico, de, de redes de gas, de... La zona casi llegando a Santa Rosa, de, de esta parte de Castelar, y obviamente cruzando también del lado de Ituzaingó, cada vez que hay una lluvia fuerte se inunda. Esta vez, eh, en esta tormenta no ha pasado a mayores, porque no, no fue grave en esta zona. Pero con una tormenta fuerte, esa, esa, esa zona se inunda. En diciembre hubo también una lluvia importante por acá, y toda esa zona se inunda. En muchos lugares de Ituzaingó se inundan. Eh, entonces me parece que habrá que repensar muchas cosas en lo que tiene que ver con cómo se construye, en dónde se construye y qué es lo que se construye también. Repensar las ciudades, repensar la relación con la naturaleza y empezar a, a otra lógica, ¿no? Donde prime el interés general y no solo el mercado, ¿no? eh, Me parece que eso va a ser agregar superficie absoluta absorbente y no reducirla. Todo lo contrario, no permitir construcciones en lugares inundables. Todo lo contrario de lo que se hace ahora, justamente. Que después tiene estas consecuencias que incluso... Eh, Eh, hasta que, que quizás el último factor pero en términos económicos son millonarios ahí estaba la palabra de Enrique Viale es abogado en Derecho Ambiental comentando un poco algunas cosas que se, muchos se dijeron en estos días y me parece que pensando a la larga sobre, hay que reflexionar y seriamente para tratar de evitar cosas parecidas Foco Acuña con nosotros por supuesto ¿eh? no podía faltar parte de la mesa chica de otro día perfecto The world is a Kind Pumpkins, desde Melancholy and the Infinite Sadness, una edición deluxe de 2012 con algunas perlitas y cositas raras, como esta versión acústica de Bullet with Butterfly Wings, que en 8 minutos para que nos vayamos a casa por hoy, ¿eh? pero todavía tenemos un poquito más para darte. Le damos la bienvenida entonces a Inti Y ahora, palabra, arrancan, debutan en el Tránsito Pegadito. A nosotros en 7, 8 minutos los vas a tener al aire hoy con una entrevista a Ale del Bordo. Todos los viernes a medianoche, viernes a las 24, sábado a las 0. Ahora, palabra, entonces, por FM En Tránsito. Agendalo y quédate escuchando la radio. En Tránsito años de comunicación cooperativa una de las canciones emblemáticas de Tren Reznor es sin duda Heart también una de las más versionadas apareció originalmente en The Downward Spiral, un disco de 1994 y suena exactamente como la estás escuchando viene muy de abajo con una letra tremenda además Esta es la versión original. ¿Ok? Nine Inch Nails. Sonando en ODP. Seven Dust es una banda poco conocida en Argentina, que estilísticamente rosa el New Metal, digamos. En 2004 editaron un disco a doble en vivo que se llamó South Side Double Wide Acoustic. Desde allí se atrevieron con su propia versión de este clásico de Nine Inch Nails. Seven Dust en vivo y su propia versión del clásico de Nine Inch Nails. ser un poquito más rockera. Una canción tremenda. Por el lado que la mires o por el lado que la escuches. Por último, no suena la original. No nos vamos a quedar con la original en este caso. Cada vez que hagamos esto nos vamos a quedar con la que más nos gusta. Se trata del legendario y ya fallecido Johnny Cash. En el cuarto volumen de una serie que se llamó American Recordings, que le grabó y lo rescató un poco y lo trajo para el mundo del rock, al viejo Johnny Cash, un tipo que se llama Rick Rabin, que es el dueño de Def Jam Records, además, legendario productor de, claro, la tiene larga el tipo, de tipos como Beastie Boys hasta ACDC, por nombrarte dos, cientos. Lo rescató, eh, grabó con él una serie de discos que se llamaron American Recordings, que incluían regrabaciones de viejos clásicos de Johnny y algunas versiones tremendas de canciones eh, clásicas y no tanto de artistas de rock más contemporáneos. Tal es el caso de esta versión de Heart, de los 9 Inch Nails. Nos vamos a quedar con esta y estamos sobre el estribo. Ya casi que nos vamos. Tres versiones apenitas, ¿eh? Johnny Cash, sonándonos de P. La cantidad de veces que vas a escuchar a este viejo este año en este programa. ¿eh? Escucha. I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 But I remember everything What have I become My sweetest friend Everyone I know Goes away in the air And you could have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 someone else I am still right here What have I become My sweetest friend Everyone ...tremenda de una canción con una letra, tremenda también. Si podés googlearla, fala en castellano. Tú haciendo Heart, aquí en ODP, pasaditos dos minutos ya de las 12 de la noche. Hora de empezar a irse, ¿no? Rompe el enlace. Siga esto, adentro. a todos por todo Bruno Volvé con la producción general la edición, la coordinación eh, Mateo Crespo con nosotros eh, estuvo metiéndose en el lado oscuro de Bon Scott y va a estar el viernes que viene una vez más aquí haciendo otro día perfecto Ale Basilev, que no estuvo pero va a estar prometió vodka, ¿no, Bruce que prometió en un mail? no, un José Cuervo un José Cuervo, un Joe Crow <risa> para el jueves, viernes que viene así que agárrense mis amigos. Facu Acuña, por supuesto, siempre con nosotros. Sergio Fretes en la puesta en el aire. Así las cosas. Muchas gracias otra vez a todos por todo. Eh, al Pato, parte de la dirección de la radio. Y a todos los que han permitido de una forma u de otra que podamos volver a estar al aire y hacer este programa y compartir este espacio que todos nosotros amamos tanto. Nos vamos a encontrar el próximo viernes, pasaditas, las 10 de la noche. Nos vamos a ir despidiendo todos estos programas con... Eh, algunas pequeñas creaciones, Mashup se llaman técnicamente, que están muy bien logrados en ¿eh? la manera de combinar dos canciones, pero no regrabándolas, sino en edición y en postproducción poniendo una encima de la otra. Escucha esto, por ejemplo. Ya viene. Inti con Ale del Bordo, ¿eh? Me acuerdas, hombre, boludo. Me lo dijiste hace un rato. Perdona. Ahora, palabra. Todo bien, ¿no? ¿eh? Mira, un mashup entre Ghostbusters y DCC. Chao. Oh, Come minute we have the time Come back up the wheel Come back We miss you Excellent existence came Let's go. What you mean En 93.9. 25 años .COM. punto a comunicación cooperativa